Thank mm -hmm. you. Buenas noches, somos cola de zorro. Gracias por venir, gracias a don Fernando, a los que nos lee. 加油, 加油, 加油. Ik ben La se le, Que Viene acá para acá. Me está pegando el Cia. El Cia está pegando, el Cia el Pelino me lo está pegando. Ok. mañana la fiesta del sol hay preventa por si acaso a traer lucro consultá por acá mañana la una verde la fiesta del sol por favor Tot ziens! dat nero, Gracias.